No. Tarde, buenas noches. Otro programa de Patria Soñada en la Retaguardia. Este hoy estuvimos viendo cómo los rapáis estos burgueses que vienen del Brasil a reventar a echar paraguayos de sus tierras. Hoy vimos como civiles que son los aquellos que van a venir a ocupar, aquellos que ocupan luego la las tierras echaban a campesinos e indígenas a garrotazos, a balazos sin ninguna clase de vueltas. Y realmente nos sentimos indignados cada vez más con este gobierno que nos toma para el churrete, que, que, que cree seguramente que... Nosotros eh, somos idiotas, tal bien una parte puede ser, pero eso de regalar material de madera, viendo las diferencias enormes que hay con la maquinaria que traen los brasileros, nos dan el eh, lo mismo que una pica o una pala al lado de una este de un tractor realmente nos toman el pelo en todo sentido y no queremos pensar demasiado en que estos son los que quieren ...estar hasta el 2023 para poder negociar ellos y firmar con el Brasil lo que quiera el Brasil. Porque esa es la verdad de por qué hacen todo lo posible para quedarse hasta el 2023. No le importa la educación porque el MEC dio la espalda a los educadores, cerró todas las posibilidades no le da ninguna atención a la escuela pública, no le importa más que hacer que hacen, pero hacer no hacen nada. Y eso también es un demostrativo de lo que realmente este gobierno quiere hacer y lo que hace. Este gobierno es puro estronismo, este gobierno vuelve 30 y 40 años atrás en la historia del país, quieren de a poquito ir volviendo al estronismo, Y eso no puede ser. Eso no puede ser, no es justo, ni es válido. Estamos en otra época. Y tarde o temprano, nuestra gente, nuestros jóvenes, van a tomar el timón del país. Y nosotros necesitamos que nuestros jóvenes estudien, se capaciten dentro del país o con posibilidades de volver al país y trabajar en el país. Hemos visto que ya hay eh, nueva, nuevas fronteras. El Brasil ha sacado unos mapas en el cual... ...ocupan toda nuestra frontera norte... ...han estirado mucho más... ...de los 30.000 kilómetros... ...que le cediera Stroessner... ...en su momento para Itaipú... ...¿cuántos son ahora? Miles y miles de más... ...miles de miles de más... ...ocupan también... ...empiezan a ocupar el Chaco... esto nosotros no lo podemos permitir de ninguna manera. Así que, realmente vamos a tomar las cosas en serio y vamos a ponernos las pilas, porque nos estamos quedando sin país. Esta es la segunda parte de la triple infamia, de la guerra de exterminio, de genocidio, de la triple alianza, ellos siguen firmemente avanzando y no podemos decir que se agarran con nosotros mismos, solos, con Bolivia, con Perú, con Colombia, inclusive Brasil, en el único lugar donde más o menos les pusieron los puntos fue en Venezuela. Y en las Guayanas también hubo problemas con ellos. Entonces, Uruguay ni hablemos. Le sacaron la mitad del país. Ahí sí, igual que a nosotros, nos cortaron al medio. Y volvimos a salir caminando. Ahora nos quieren terminar del todo. Ahora el Paraguay va a ser como la provincia de Tucumán en la Argentina. Eso es lo que nos van a dejar si nosotros no nos dejamos. Bueno, vamos a pasar un pequeño este corte y vamos a volver en un momento. Hoy meramón de familia Apytepe, oye apresá. Ya desapareceba el que Alfredo stroesner dictadura tiempo. De ahí, tú y puto Oye, ya ponen un guiwi un PADN o igual que cada un millón de Yujuba o Jobo. Cuatro mañana de la Pisao y igual el año pasado. orerenoina no pa hay nada. Hay que ir a la 0986 48 38 79 Tú guiñeme eres doyepagai. Jaremón de uva Confidencial, Yayoheká, Yayotopá, campaña nacional para la identificación de personas detenidas y desaparecidas entre 1954-1989. Mantenya que Ma'em ma' a ma Paraguay Ma'em ma' a Paraguay Y a pa'em i añapu'a A upe' i a sapu'c'ay Niña' pra pues, se coge'ti Que tamo' no t'injobe Y ande' po' i jo'ajá O se pe'cuala aquí Esa cama' por ahí tema Y ande' la pe'pe'a cura Es pe, el buque de Tagua Ay, ay, ya pu, ay, ya saco caí, compa, ja, pema, pe, viva el nuevo Paraguay. Viva el nuevo Paraguay. cinco siglos de opresión y sometimiento 500 años de silencio y masacre seis mil meses de desconocimiento y olvido 24 mil semanas de despojo sistemático 183 mil días de supervivencia y dolor 200 millones de cadáveres en el camino de este tiempo Cientos de pueblos indios masacrados, extinguidos y desaparecidos Millones de voces ahogadas en sangre y lágrimas 300 años de colonización, más 200 años de república Y todavía nos quieren seguir mintiendo que son 500 años de civilización Soles vienen, soles van, lunas llegan, lunas pasan Noches oscuras sin estrellas Otoños e inviernos se quedaron Veranos y primaveras no regresan Ríos, lagunas, cañadas y vertientes Secándose agónicamente, martirizados Nuestros territorios escalpados Desnudos, sin la hermosa piel verde Adornada por nuestro creador Montañas, cerros y lomas violados en sus entrañas para saquear su espíritu y sus preciosas piedras. Cavernas pestilentes, testigos de injusticias inhumanas, sepulcro generoso de esclavos negros e indios. La historia duerme embriagada de mentiras y falsedades. El olvido es la religión de filibusteros y embusteros. Los sin memoria se revitalizan livando el vino del saqueo y el crimen. El pan de nuestro pueblo es el hambre y la miseria. Nuestros derechos son las injusticias y las felonías. Pueblo mío, no desesperes y rescata las antiguas canciones. Une manos, voces y espíritus. Canta con fuerza y valentía cada palabra, cada verso. Despierta la historia y danza alrededor de nuestro territorio. Sembrando las melodías en los surcos de los corazones de nuestros semejantes Afila tus punzantes palabras y con ellas adorna tus flechas espirituales Alonga el arco de tu corazón milenario hasta llegar a tus ancestros Avanza en pos de tu futuro que es la continuación de nuestro pasado Abraza al cóndor y al águila ancestral y cobíjate bajo sus alas Alerta, no dejes que las vanas imaginaciones te confundan. Remonta a la cima de tu conciencia milenaria. Recuerda tus bravíos ancestros bizarros. Resiste como ellos, Tupac Amaru, Tecunsej, Chalimín, Huaycaipuru. Razona como Guanadi, Huiracocha, Quetzalcoatl, Macunaima, Tocuá. Recurre a los sueños de los Piazán, Hayagú, Juguay, Machi, Pyogonac. Sacude el polvo de los prejuicios pestilentes. Seduce a las ninfas libertarias dadoras de futuro. Socavando el suelo de la opresión miserable. Sumido en el canto de la hermandad, penetra en los corazones. Sincera tu espíritu con todos y con el eterno. Pletórico de luz ilumina las almas de la oscura civilización Que con su plan global están sometiendo pueblo tras pueblo Rompe los nudos opresivos de las memorias injertadas No soslayes el sufrimiento del continente de Mandela Escudriña más de cinco mil años de historia de abya y Alá. Verás con tus propios ojos en el vuelo del águila y del cóndor guerrero Viaja a las profundidades del mar del conocimiento ancestral. Vuela en el cielo de la sabiduría antigua. Eres el cumplimiento de los últimos días. Venas abiertas que cicatrizarán por amor a la humanidad. Ancestrales idos, alaba las hazañas de nuestros héroes ignorados. Ármate de valor y enfrenta los fantasmas incoloros. Ve a la batalla y destroza los mundos ilusorios. Rasga los velos y muestra lo que somos y cómo estamos. Ilumina con tu luz esta oscuridad. Extendiendo tus brazos, abraza la vida. No mire los colores, en la luz están todos ellos. Somos habitantes de una misma casa, este mundo lleno de diversidades. El gran espíritu nos creó para aprender a convivir. Todos somos de una misma raza, la raza humana, sobre la memoria, justicia. Bueno, esta es una es una forma de expresar nuestro nuestra más absoluta solidaridad con los pueblos indígenas de nuestra América de nuestra Sudamérica que están siendo vapuleados, que están siendo asesinados, que están siendo violados todos sus derechos humanos en todas las circunstancias y en todo lugar. Va también para los compatriotas campesinos para compatriotas de la patria grande que también están siendo muy golpeados y los compañeros indígenas todas las capas sociales principalmente campesinos y obreros están siendo muy golpeados acá en la cercana Bolivia en el Paraguay pero no tanto como en Bolivia y en Chile, en Bolivia, en Chile, en Honduras y en Guatemala están dándoles con todo. En Colombia, donde matan tres eh, indígenas por día de mínima, según las denuncias que han hecho las organizaciones originarias y de Derechos Humanos. Es terrible lo que están haciendo. Es el Cóndor 2 que está volando. Es inadmisible que los Estados Unidos decidan por sus empresas, hablando de democracia y matando y mandando a torturadores y asesinos a ayudar a asesinar a nuestros pueblos. Es tiempo de que le digamos basta, es tiempo de que nos saquemos su tutela encima.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 La extracción de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Llamanos e infórmate al 0986 483879. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989.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 si, ¿Sí? si ¿Sí me escuchan bueno si, sí, lo escucho Listo. bueno, estamos acá con el compañero Robert del asentamiento 1001, 1001 ¿verdad? exactamente bueno, eh, nosotros somos de la de hijos este vice de Paraguay y bueno estamos en, en la regional argentina y queremos este saber la eh, ciencia cierta igualmente el, el domingo eh, fue muy linda la asamblea que tuvieron este, y lo que queremos es que los compatriotas tanto este paraguayos argentinos y bolivianos sepan este cómo está su gente y este como cómo van encarando todos juntos en el, el hacer el barrio, las amenazas que tienen y cómo van encarando. Bueno, eh, primeramente, muy buenas noches. Y sí, es como ustedes dice, somos un asentamiento que estamos ya hace más de ocho meses, más o menos, que estamos acá en la lucha de poder tener un perro ya que la mayoría acá que estamos somos personas de bajos recursos, que no podemos llegar a tener una una casa como tiene que ser. Bueno, ¿y ¿qué pasa? Que nosotros acá ya, como le dé cuenta, estamos hace ocho meses y venimos eh, pidiendo a, al municipio que nos puedan atender o qué sé yo, dar alguna luz verde para podernos estar tranquilos, ya que tenemos siempre esa, esa amenaza de desalojo, desalojo, y nos sentimos realmente muy asustados. ¿Por qué le digo? Porque acá en el previo tenemos gente que es de bajos recursos, como le digo. Hay niños, hay personas de edad, gente discapacitada, que como le digo, no pueden llegar a tener un una casa como tiene que ser. Entonces que hacen, vienen acá por un pedazo de tierra. Somos eh, hemos sido en unas ocas cuantas ocasiones manejados por otra gente que supuestamente tenían abogados y que nos estaban llevando por el buen camino. En eso nos sacaban plata, plata y más plata y que gente que acá no teníamos mucha plata, teníamos que sacar de todo lado, rompiendo algunos cuantos ahorros para poderlos entregar. ¿Y qué pasa que al final... Salen que no que que tal persona no había sido abogado que está con otro documento que no es de él. o sea un montón de cosas con lo cual nosotros ya no quisimos apoyar a esa persona y pedir como tiene que ser nos pidieron papeles nos pidieron fin de plata dinero nos pidieron. No sé si lo escuchas, se entrecorta. Póngase en un lugar donde podamos este pueda haber señal. Bueno, se cortó, ahora vamos a tratar de, de conectar nuevamente este llamarlo al compañero ahí estamos llamando nuevamente hola si sí. bueno sí sí sigamos sí, sí. bueno como les decía y lo que eso lo que esa gente que siempre quiso manejarnos a escondidas diciendo que hay abogados de por medio que están caminando por nosotros cuando la gente le pedí alguna prueba o que se presente el abogado quien lo está representando y no hay, no existía, nos trataban de dar vueltas, que no, que mañana que pasado, que ya viene, que el abogado se está encargando, y cuando una persona le decía, mire, nosotros queremos acompañarle y saber realmente que es lo que pasa nos decían que el abogado no tiene tiempo que el abogado está en tal lugar que el abogado solo puede tramitar todas esas cuestiones, y nosotros siempre vulneramos qué pasó otro tema, el tema que vinieron de otros barrios mala gente, que nos vinieron a sacar terrenos que vinieron gente desarmada, gente que no conocemos, gente que, disculpe, hay que ser sinceros, gente de la misma colectividad eh, argentina que nos vinieron hasta acá terrenos con fiero, con escopetas, con agresiones, llevarnos a pegar, romper la cabeza, en un fin de cosas, donde cual nosotros comenzamos a, a unirnos entre todos los manzanos que somos, porque nosotros nos llevamos por manzanas somos 87 manzanos todo el previo lo cual queremos unirnos y a manejarnos por nuestras cuentas porque ya estamos cansados que haga gente que solo quiere venirnos a sacar dinero dinero dinero y el municipio las autoridades grandes no hacen nada al respecto mi nosotros le digo vivimos acá sin luz sin agua estamos y como les digo estamos olvidados por el, por el municipio y todo esto bueno cuestiones ustedes tengo niños, tengo personas de, de mayores de edad que necesitan la luz, necesitan agua, no tenemos lo principal luz y agua. Bueno, Siempre hemos solicitado todas las cosas. Escúcheme, sí, Robert. Eh, ustedes eh, hicieron una asamblea, ¿verdad? Sí. Eh, ustedes decidieron armar la junta vecinal de las 87 manzanas. Exactamente. Esa es la primer medida para que cualquier municipio le dé bolillas, para que se siente eh, mano a mano en una mesa con el municipio. Es fundamental que ustedes tengan la Junta Vecinal, se junten, hagan una inter, una inter este, o sea, se junten con las otras comisiones y salgan a pelear todos juntos. Pero teniendo ya la, la comisión, la junta vecinal de las 87 manzanas ustedes están en condiciones de ir a pelear con cualquiera Exacto. eso también sí, les, eso les ayuda es. a que las organizaciones que son solidarias puedan caminar tranquilas porque saben que tiene, que atrás están los vecinos unidos Exacto. Eso ayuda muchísimo, eso es base para cualquier actividad. Yo he estado en, los, en asentamientos muchas veces ayudando y lo primero que hacíamos era tratar de organizar la junta vecinal. Después de eso, una vez que se decidía la junta vecinal, ya era otro trámite. Ya la cosa. Y es muy importante que ustedes sepan de que las tierras no les tienen que pagar a nadie. Las tierras son fiscales, por lo tanto ustedes ocupan a manzana bien deciden las manzanas que van a hacer para para salita, para jardín de infantes, para centro comunal, este Eh, para tener alguna algunos este, servicios del Estado, todos juntos en una manzana para que tengan sus oficinas, y entonces ya está el barrio preparado. Tan listos por, como para caminar. Una cancha, eh, un lugar este de juego, una plaza, es decir, todas esas cosas que hacen a un barrio Y desde ahí en adelante ustedes caminan porque tienen un plano que les dice a todo el mundo que ustedes quieren ser un barrio, no quieren ser una villa. Porque los que no les van a aceptar es una villa, pero le van a aceptar que sea un barrio bien preparado. Aunque esté en el mapa, en, el, en un plano, no importa eh, todo lo que falta. Ustedes tienen una clara idea de que son un barrio. Y eso es lo que importa para la autoridad. Y con eso se pelea en conjunto con otras organizaciones, fundamentalmente de vecinos. Sí. Sí. Pero tienen que tener muy en cuenta, cualquiera que viene a decirle esto es mío, no señor, usted vive acá, no vive acá, no tiene derecho ahí na, este hemos visto ahí un yo soy paraguayo y la verdad que me, me indigna que un paraguayo también haga esas cosas a, a otra gente pobre y realmente eh, ese que viene armado y que asaltó y que lastimó y que eh, quiso echar a la gente del comedor o o, es, o esa que viene a ocupar este a querer ocupar el merendero esa gente es delincuente, esa gente debe ser denunciada con nombre y apellido y aunque hoy no lo haga usted en algún momento este lo vamos a hacer lo vamos a difundir por todos lados para que todo el mundo sepa qué clase de bichos son pero básicamente todo lo que está dentro del barrio y toda la gente del barrio tiene derecho a todo ustedes tienen derecho a todo armen la Junta Vecinal y van a ver cómo se dan los cambios. Sí, exactamente eso. Bueno, eh, te quiere eh, agregar algo? Eh, sí, es como usted lo dijo, bien, juntando una una comisión o haciendo alguna cosa contraria ...que tiene que ser por el barrio... ...ya que otras gentes nos querían... ...así como le vuelvo a decir... ...mediante abogados... ...cosa que nunca nos han demostrado... ...nosotros estamos llegando a organizar... ...como usted dice... ...porque nosotros... ...le digo la verdad... ...éramos separados... ...como la toma uno, la toma dos... ...y el centro estábamos olvidados... ...pero ¿qué pasó? ...nacimos unos cuantos... ...y estamos queriendo unificar... ...todo el plebio entero... ...porque no solo es el plebio... ...pedazo por pedazo... ...es todo entero... ...y es donde yo... ...con las cuantas gente que tengo acá... unas las cuantas personas... ...que estamos queriendo luchar... ...y volverlo realmente un barrio... ...como tiene que ser... ...y no armarlo, vila como usted lo dice... ...lo estamos haciendo... ...lo estamos logrando... ...éramos... ...cinco manzanas más antes... ...que estábamos unidos... ...no queríamos... ...que participe esta gente mala... ...que nos hicieron mucho daño... ...sumamos a once... llegamos a quince... Hoy en día, gracias al día de hoy, somos 25 mensajeros ahora que estamos más unidos y estamos uniendo más. Y eso es lo que queremos hacer, pero nosotros lo que queremos es que por lo menos nos hagan caso que yo alguien del municipio, algo que nos puedan ayudar acerca de la luz, acerca del agua, qué sé yo, mandar víveres, porque le vuelvo a repetir, tengo gente mayor, tengo niños que ya viven acá en la oscuridad necesito un apoyo para esa gente que esa gente bueno, no tiene o sea, no sé si me entiendes sí, estamos a, a punto de, de cambiar de, de un gobierno autista a un gobierno que parece que promete el compañero ¿Sí? que es de Villa Palito que ahora ya no es ¿Sí? una, no es una villa es, un, es prácticamente un barrio el polaco el ¿Sí? es un compañero con muchos conocimientos, este, realmente eh, es una alegría haberlo sabido que él eh, fue al barrio. este Yo caminé mucho también, pero acá lo que importa es que lo vamos a acompañar de todas las formas. Nosotros de hijos avise... Somos una agrupación de derechos humanos, caminamos en todos lados y les digo, desde la radio, desde el, la radio La Retaguardia, también van a tener una salida permanente. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias por el apoyo que nos brinda y, y esperemos que esto se difunda más y a más radios o a más lugares donde nos, realmente nos escuchen, porque como lo vuelvo a repetir, nosotros somos gente olvidada Realmente reolvidados en este lugar. Vivimos en Yoquillera, que vengan ustedes y vean la realidad que pasa acá dentro, dentro de la toma. Vamos a ir el, el domingo, espero que vayan este eh, paisas paraguayos, que eh, hay una paisana que armó un... Eh, fue cabeza en un barrio, esté en la zona sur ahora estaba enferma por eso no fue el domingo que quiere colaborar con ustedes y darles este toda la, la información que necesiten el barrio sí. de ella es enorme así que este y ella tiene mucha fuerza así que vamos a caminar este, todos juntos vamos a dar todo el apoyo que podamos van a tener a favor de todos los conocimientos que podamos darles este, que brindarles desde ya desde allá del 2 de abril de, de zona sur de este como se llama almirante brown este ellos están también este y los médicos del de la propuesta tatú también han Son médicos solidarios, médicos que eh, salen de su trabajo y se van y hacen un chalitas solidarias. Ellos también este, no han, les, han, les mandan saludos. Así que, bueno, eh, habrán estado olvidados porque, bueno, el gobierno que estaba, o que ya termina, era bastante olvidadizo. Vamos a tratar de mejorar esto y que las nuevas autoridades este, los tengan en cuenta, pero fundamental, siempre organizados, unidos y enfrentando a quien sea este sabiendo de que lo, lo que más fuerte, lo que más fuerte es la junta vecinal, esa es fundamental, esa es la base para todo lo demás. Exactamente. Sí, es como le digo, esto es lo que estamos haciendo nosotros. Hoy en día ya nos estamos organizando como Junta Vecinal. Como usted bien lo dice, ya estamos naciendo, como le digo, nacimos por cinco manzanas ya estamos 25 manzanas. ...voy a poder estar con ustedes. Muy bien, acá lo esperamos con los brazos abiertos igualmente un saludo a la distancia y bueno noche. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, terminamos de hablar con Robert, un compañero de la, del asentamiento 1001. Nos alegra que el compañero este, vaya tenga una clara idea de lo que quieran hacer. Y desde ya, eh, toda la experiencia posible va a estar al servicio de ellos... ...acompañándolos en todo lo que se pueda acompañar... ...y ayudando también a organizar el barrio, a, a desarrollarlo. Bueno, eh, nos queríamos comunicar con... ...con Rogelio Ocampos, José Ocampos... ...pero lamentablemente se ha ido el tiempo y ya no nos queda casi, casi, eh, creo que la semana que viene vamos a tenerlo a pleno y vamos a poder, vamos a poder este, escuchar el, la información sobre el problema de los hipoacúsicos. Han tenido vienen teniendo, porque todavía no se terminó esto, del Instituto Próbolo de, de Italia a la Argentina y todo lo que todavía no se puede implementar es por esa enseñanza cerrada, eh, a los hipoacúsicos los tenían como si fueran este idiota, tarado, eh gente minusválida, pero minusválida no del de la oreja, sino eh, del oído, sino del como si fueran este chicos siempre toda la vida y si a una persona no se le enseña a hablar, no se le enseña a leer no se eh, desarrolla una un idioma de señas por el cual ellos se van a entender con los demás. No se pueden desarrollar. Están en la oscuridad total. No los entienden, ellos no entienden, no escuchan. Es gravísimo. Eh, desde una del Instituto Próbolo de la Iglesia Católica... Este, han han denunciado abusos de todo tipo, y hay otros de las evangélicas, de las evangélicas varias que vienen de Norteamérica, que son están casados, estos no están casados, que es una contranatura también, pero están casados y son abusadores seriales eso también de a poco lo vamos a ir desarrollando porque tenemos que ver que en todas las religiones hay corruptos y no caer en la que solamente los católicos, porque es justamente también una proyección que hacen los norteamericanos tratando por todos los medios de destruir una religión, pero que en realidad lo que tratan es de que la gente se meta en estas empresas de la fe, crea ciegamente en las cosas que le dicen los pastores y por el cual en ellos y se da en todas, se dan en los testigos de Jehová, se dan los mormones, eh, en lo que usted quiera, todos plantean de que la riqueza es un bien, es una bendición, pero con, no dicen que el pastor es eh, se beneficia con el trabajo de los demás por medio del diezmo, Entonces tenemos que combatir todas estas mentiras en conjunto, no solo pegándole a la más grande y dejando que las pirañas chiquitas nos coman la cabeza y después nos demos cuenta de que la gente pobre está apoyando a gente rica que dice que piensa lo mismo y que siente lo mismo que ellos y les voy a decir algo en, en esta lucha que estamos haciendo que estas interferencias norteamericanas en nuestros pueblos sacando este gente como Evo Morales que ganó las elecciones limpiamente ellos dijeron que había este fraude hicieron un unos levantamientos inducidos y al final lo que antes era una dictadura pero que les dejaba hablar a todo, a todo trapo y de todas las formas y que podían decir lo que quisieran, pasamos a una dictadura en serio, donde la gente es masacrada cuando sale a protestar, donde se la persiguen como animales, donde salen de cacería abiertamente contra esa gente, donde se violan niñas y niños, se los torturas, se los mata. Eso es una dictadura. Al final la gente acompañó a su verdugo y eso es lo que tenemos que entender. Todo esto tiene un trasfondo de ricos contra pobres, es decir, es un trasfondo de lucha de clases. Hay clase social rica y hay clase social pobre. El rico se se enriquece con el trabajo del pobre y a la vez el rico tiene fuerzas armadas y de seguridad compuesta por pobres con una paga miserable que defienden los intereses del rico. Y si encima hay gente que religiosamente también Tienen esa tendencia, como son las evangélicas, que abiertamente defienden al rico, entonces estamos en un problema, un problema grave que asegura que a nuestros hijos, a nuestras hijas, con esta doble moral nos empujan a vivir en la miseria más completa. Así como vive esta gente que los tienen a esta gente de los asentamientos así, así vamos a terminar todos, porque eso es lo que ellos quieren, que haya dos clases, la clase media afuera porque le están sacando plata y necesitan que la gente no sepa leer ni escribir, más que una pequeña parte que necesitan para que trabajen para ellos, el resto no les importa, si, se, si vive o se muere. Muy bien, nos estaremos viendo el miércoles que viene, les deseo muy buen fin de semana, un abrazo.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 que plequen coms uns germans el dolor americano en el sud del continent Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara vive el pueblo paraguayo.